Están motivados. La base está. Los chicos cubanos tienen semáforo en verde. En cassette, cassettes y compactos, los chicos cubanos no usan pantolera.